Muy bien, aquí estamos queriendo hablar de economía contigo y por qué no también del impacto que la salud puede tener en la economía. Bueno, viene brava la historia, Jorge, con el tema del coronavirus. Uh -huh. La semana pasada fue una semana trágica para el mercado financiero internacional. Fueron fuertes las caídas de las bolsas eh, generalizadas. Eh, para tener una referencia en 15 días, el Dow Jones, el índice de industriales de la bolsa de Wall Street, bajón del 10% en solo 15 días, de hecho la semana pasada, de lunes a viernes de la semana pasada, la caída fue la eh, semanal más importante desde la mega crisis del año 2008, para tener un, una referencia histórica. Nosotros aquí en Uruguay no la vimos mucho por la estructura financiera que teníamos en ese momento en el año 2008, pero la crisis del año 2008 fue la más grande en la historia eh, económica mundial que se tiene eh, referencia, o sea, desde los inicios del estudio económico histórico de la economía, bueno, hasta el día de hoy, la del 2008 fue la peor. Esta semana pasada la bolsa cayó eh, fuertemente y varios de los productos eh, que se transan a nivel internacional, el petróleo, por ejemplo, el, el, el barril del West Texas, que se utiliza por parte de ANCAP para fijar los precios de los combustibles, Eh, con entrega en abril bajaron a 47 con 47, hoy estaba subiendo el barril unos 50 centavos, pero no llegaba a 48, para que tenga una idea eh, el oyente, el valor del barril Wextex en a fines de diciembre del año pasado estamos hablando de diciembre del 19 estaba en 62 con 43 dólares. ayer cerró 47 con 47, una caída de casi el 24%, estrepitosa caída del precio del barril del petróleo, y con él también prácticamente todas las materias primas, inclusive las que exportamos nosotros. El lunes, el viernes a última hora, hubo una señal importante por parte del gobierno de Estados Unidos que por primera vez reaccionó el vicepresidente Pence, salió a, a hacer, digamos que es para que los que no manejan mucho <ríe> cómo se presenta el gobierno de Estados Unidos, la dupla Trump-Pence, es la es la es una, una una pareja bastante particular. Por un lado Trump con sus exabruptos y por otro lado el más racional, el más conservador y coherente es el vicepresidente. Bueno, fue el vicepresidente el que salió al cruce de todo este tema diciendo que el gobierno de Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados ante esta eh, estrepitosa caída que estaban teniendo los mercados financieros. Y la bolsa reaccionó bastante bien en la última hora y media aproximadamente del viernes. Algo rebotó, siguió en rojo, pero bastante menos que lo que se había visto en el correr del día. Y el lunes fue un buen día para eh, los mercados financieros, una, una mejora importante. Pero todo se vino abajo en el día de ayer. El, la Reserva Federal de Estados Unidos informó que estaba bajando la tasa de referencia en 50 puntos. Eh, queda entre uno y uno y medio eh, la tasa de, de, de referencia, tasa de interés. Y esto fue un mensaje lapidario para el mercado. Los mercados entendieron que las cosas estaban mucho peor de lo que se pensaban. Es una caída muy fuerte esta. Eh, hace apenas dos meses la Reserva Federal había dicho que durante todo este año 2020 no iba a tocar ni a la alza ni a la baja la tasa de interés. 60 días después del último anuncio, o menos aún, sale con una caída a un recorte tan fuerte que hizo tambalear nuevamente los mercados en el día de ayer. Hoy estaban eh, al alza, pero por otro motivo, <ríe> que es el resultado de las internas demócratas que le estaban dando una ventaja al Alexis -vice Vicepresidente Joe Biden de este del Partido Demócrata con Bernie Sanders. Lo, lo, eh, Sanders. lo que lo que sí está claro con todo esto es que los mercados se están comportando eh, bastante irracionalmente o exageradamente. Hay un viejo texto que todos los que hemos estudiado historia económica alguna vez hemos leído, que es un texto de un, un economista Charles Kildenberger, que habla sobre cómo evolucionan, cómo se gestan y, y, y evolucionan los pánicos financieros. Y si uno, en uno, el, el texto es de la década del 70, luego se ayornó un poco para adaptarse a, los, a las crisis, más que nada los punto com, que se adaptan perfectamente a esta teoría. Y si uno ve cómo se gestó la crisis del 2008 eh, y ve cómo está evolucionando los mercados en este momento, a uno le da toda la impresión de que estamos al borde de algo mucho más profundo que eh, en la crisis del coronavirus y de la salud en los mercados. Da la impresión de que estamos muy próximos a a, una, a un pánico que se, se despliega en cualquier momento a favor o en contra, en cualquier noticia no es muy coherente que reboten los mercados porque una primaria de un partido que probablemente ni siquiera gane las elecciones y borre eso, la caída del día anterior, fruto de un mensaje erróneo a mi entender de la Reserva Federal, da la impresión que cualquier noticia está generando demasiado ruido ...demasiados efectos... ...y eso según la teoría de Kinderberg, lo que ...es es que los mercados están sobreactuando... sobrereaccionando ...y eso es ruido... ...que hay algo más atrás de todo esto... ...como cuando uno tiene alguna infección... Eh, ...tiene fiebre... ...la fiebre sube o baja... ...pero el problema es otro... ...me parece que lo que estamos viendo hoy en día Jorge... ...es que tanto el coronavirus... ...las primarias de Estados Unidos... ...o alguna expresión que mañana salga... ...el presidente de vaya a saber dónde diciendo qué cosa repercute demasiado, hay algo que eh, no está funcionando bien y de a pocos lamentablemente se va a manifestar. Los efectos lo vimos acá en nuestro país, el dólar subió bastante, encima de los 40 pesos el, la punta vendedora, probablemente hoy si esto se mantiene baje, pero es hasta la próxima noticia. Y como están las cosas, lo peor que puede pasar es que alguna aparezca alguna noticia En el, no en el ámbito ámbito económico, sino financiero. Una empresa que con todos estos movimientos y todos estos shocks que ha habido, entre en alguna cesación de pagos o algún quiebre, y bueno, y ahí sí vamos a tener un verdadero pánico desatado, es el próximo episodio de la teoría del kinder, de Kindleberg. Ya hemos pasado varios, está faltando este, si este llega a ocurrir... Bueno, la conversación aquí va a ser otra, Jorge, no tan este no tan tenue o no tan liviana como es la que estamos teniendo en este momento. Preguntarte cómo se sale de esto debe ser algo como tal vez más fácil pueda resultar sí. que medía los números del 5 de oro del domingo, ¿no? Sí, sin dudas. Eh, hay una cosa buena y una cosa mala. A ver, del lado pos de positivo, Uruguay está bastante alejado de todo esto. Así como estuvimos en el 2008, estuvimos un poco aislados, bueno, también estamos aislados ahora. El gran tema que tenemos hoy en día es que en aquel entonces lo que pasó fue que cayó todo el primer mundo, Europa, Estados Unidos, y China quedó bastante fuera de toda esta historia. El problema que estamos teniendo hoy es que China está en el medio del lío y China nuestro principal cliente de, de, de exportaciones. Así que esta vez no vamos a quedar tan afuera como lo anterior. Aunque parezca mentira... Esta es la buena noticia. La mala noticia es que todos nuestros productos están pegados a esta situación y Uruguay este, no va a ser ajeno a los movimientos financieros hoy en día, más que nada a partir de la apertura financiera que quiera hacer el próximo gobierno. Eh, lo agarra bastante a traspié el próximo gobierno, porque justamente lo que aisló a Uruguay en otro momento es bueno eh, hacer un poner varios tabiques con respecto al mercado financiero internacional, Eh, y no es la filosofía que tiene el próximo gobierno. Tampoco es bueno, y acá está la peor de las malas noticias, poner estructuras fuertes como la que aparece en la ley de urgencia con la regla fiscal. Ese tipo de situaciones son las peores para este momento. Yo espero que el gobierno actual, que le lleva poco y ya se come un buen este peludo de regalo con esto, ¿verdad? y que repiense un poquito lo que tenía eh, esperado hacer desde el punto de vista económico y financiero porque me parece que la realidad cambió abruptamente en apenas 30 o 40 días no le podemos echar la culpa de esto al actual gobierno porque es un shock claramente externo pero yo me imagino que hoy en día deben estar sentándose a pensar si todo lo que se creía se podía hacer este se está en condiciones de hacer con este el riesgo por ejemplo de la regla fiscal, ...de embretar demasiado el país y que lo arrastre en este tipo de shock... ...que repito, son violentos y cambian de signo de un día para el otro... ...hoy estamos viendo una suba... ...no dudo que mañana tengamos otra corrección a la baja. Eh, a ver, explícanos un poquito... ...¿qué, qué relación puede tener el, el coronavirus con la política fiscal de Uruguay... ...que pueda aprobar el nuevo gobierno? Mira, lo que el, el gobierno en la ley de urgencia presentó lo que se llama la regla fiscal, que consiste en encorsetar el gasto público uruguayo. Concretamente, en, en pocas palabras es eso. El coronavirus va a generar una caída de parte de la demanda agregada uruguaya que viene de la mano de las exportaciones. Quiere decir que van a caer las exportaciones uruguayas, probablemente ya estén, este, cuando aparezcan los primeros datos de febrero y de, este, de enero y febrero, ya vamos a ver una caída, porque esto arrancó ya hace más de un mes. De manera tal que lo peor que podemos hacer es ver caer la demanda agregada del lado externo, las exportaciones, y a su vez corsetar el sector interno del gasto público. Eso sería lo peor, porque de esa manera introducimos al país en una doble recesión. Por un lado el golpe que viene de afuera y por otro lado adentro directamente no reaccionamos. Si eso es así, yo te garantizo que en, poco, en un par de trimestres Uruguay ya va a estar reportando Eh, números negativos por parte de, de la evolución del producto interno bruto bien y cuál puede ser el plan b que eh, podría generar el gobierno para esto y bueno tiene que hacer una política expansiva y no restrictiva o sea no encorsetarse resetarse sino eh, justamente por eso yo decía de eh, replantearse un poco lo que te, se tenía pensado iba se iba a ser en este un par de meses atrás eh, lejos de bajar la demanda agregada este es momento de Por lo menos, mantenerlo y si no, aumentarla un poco más. No mucho, porque no tiene mucho margen, pero lo peor que puede hacer es poner el freno a un auto que ya está frenado. Uh -huh. Así que yo creo que lo que tendría que hacer es justamente lo contrario. ¿eh? Este, eh, flexibilizar un poco el gasto público, no mucho, repito, no tiene mucho margen, pero no ir a la austeridad esta de la que se está hablando, no es el momento para eso, por el momento, ¿verdad? Bien, seguiremos de cerca, monitoreando contigo semana a semana esta realidad. Gracias por tu aporte, Mauro. Con gusto, Jorge, y muy buena semana para todos. Igual para ti. Chau. Chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.